100.9 Desde el patio de los conventillos Entre asambleas y comedores Llega FM Riachuelo En el 100.9 en la, ...en la boca del boca pueblo... Del pueblo.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 Estamos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo Noti Enfermes Cava Homenaje a Haroldo Conti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 Cielu de un sol color que me sigue...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 Esa vianda, ese plato de comida, ese alimento, que como bien decías Chani, es necesario y urgente. Así es, y de eso también hablaba nuestra compañera Karina, del comedor Alcoiris, y gracias eh, a Ale y que están haciendo ahí la, las entrevistas en la calle. Escuchamos a Karina. Bueno, compa, decime tu nombre, sos del comedor Alcoiris, pero ¿cómo eh, te llamás? Yo soy Karina, pertenezco al comedor Alcoiris.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 Porque lo que es este gobierno nunca está porque si es al horario que venga se va a encontrar que hay gente Si viene en la mañana se encuentra que hay fines de adultos está la primaria está la secundaria están las chicas de obra están le digo estamos nosotras que quedamos excluidas le digo de trabajar porque ellos piensan que ya no tenemos por qué pasar los 50 años no tenemos derecho a trabajar digo, no tenemos derecho a trabajar porque tenemos más de 50 años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 Le digo, si vos tenés un trabajo, te lo saca el gobierno. No es como volver al trabajo que le dice, tenés, podés tener tres sueldos mínimos. Acá no. Si es vos no estás dentro, tenés que tener la indigencia. ¿Y qué vamos a comer? ¿Vos podés vivir con 78.000 pesos? No, no nosotros tampoco. Nadie puede vivir. Porque ellos, el 78.000 pesos, es el kiosco que se van a comprar los chocolates, nada más. Pompá, muchísimas gracias. Bueno, pintó la compañera Karina de el comedor Arcoiris de acá de Dot Sud. Pintó una, una descripción eh, muy clara acerca de la existencia de estas raciones que van en aumento, que ella mencionó 250 raciones que seguramente son más y que seguramente exigen que haya comida en los comedores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 puedes hacer tu reserva al 11 23 61 18 76 11 23 61 18 76 o también te puedes comunicar al 29 742 18 147 29 742 18 147 la porción de locro 4500 pesos si comprás dos porciones o más 4000 la porción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 Sí, sí, son de la misma cooperativa, la flota es la flota Patriota, eh, hemos inaugurado la Patriota 1 y la 2, y esta tercera le estamos poniendo la 0, porque en realidad para que sea una flota debería haber una inicial, así que esta es la Patriota 0, pero en realidad <risa> es la <risa> tercer embarcación que vota la cooperativa eh, para, para, justamente para llevar adelante...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 ningún personaje ni hacer ninguna pirueta o hacer un gran discurso con muchas palabras bonitas y nada falsas de nada de show no necesitamos ningún show necesitamos juntarnos encontrarnos como hacechan y traer un bizcochuelo traer un equipo de mate conversar debatir eh, darnos indicaciones y eh,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 del negociado de sueños dentro de un orden. Son partidarios decapar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura, Os vuelve gigante en mi que no tiene bastante con lo posible. FM Real.